Sí, mi hermana Barín, que nos estaba mencionando mi hermano, está en Hebreos capítulo 10. Lo que pasa es que no es tanto que el Mesías represente a todos los sacrificios, ese es un pensamiento meramente de él, porque no hay texto que así lo diga, sino que en realidad el Mesías hizo un sacrificio y representa el Cordero Pascual. Y a la semejanza ratifico, de aquellos animales. Ratifico lo que dijo Miguel. Es un pensamiento no de él. Es un pensamiento de Elena de Juay Ella lo explica así. Pero visto los textos desde todos los ángulos, solamente es lo que piensa la la la Elena de Huay no más. No es bíblico. Sí, realmente es complicado. Pero bueno, ratifico lo que dijo Miguel. Es ideología de Elena de Juárez. El querer demostrar que los sacrificios representan al Mesías, al Cordero y Molado desde la fundación del mundo. Se lo estás haciendo leer literalmente y no lo... ¿No lo ven? Esteban, ¿qué fue lo que se creó en la creación? O sea, ¿cuál fue el plan de, de, de, de lo que se creó en la creación? Porque si, el, si el, el en el planeta ya habían seres humanos, ¿qué fue lo que se creó? Porque dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿No? El espíritu de Elohim se movía sobre Acuérdate la faz de las aguas. Acuérdate que el primero y el segundo verso no son primeros a los días. Sí, si no claro, son claro, posteriores claro. a los días ay sí cierto bueno pero aún así aún así también se, se, eh, aún así aunque sean posteriores también se entienden Esteban porque aunque no sean lógicamente no son no no tienen no tienen eh, eh, cronología como como aunque no aunque aunque no tiene cronología eh, con lo que empieza tres y es entendido por ejemplo estábamos platicando y donde trabaja y esto era más difícil de Jehová en el en el Tao y yo mediante la escritura pues les mostré no mira fíjate que aquí te dice esto que te dice esto acá te dice esto y él me decía que, que pues la cultura china doce mil años quince mil años no sé cuánto tiene ocho mil no no tengo idea no entonces yo le puse como mira si dice aquí que el espíritu de ley se movía sobre la paz de las aguas Y, y estas personas adquirieron su, su, todo eso de la naturaleza ¿no? de otra revelación, pues se puede entender que, que, que, que, que el hecho de que la gente viviera por el, haciendo el bien o haciendo el mal ya estaba, o sea, hacer el mal o, o elegir el bien o elegir el mal es algo innato en el ser humano, ¿no? Cualquiera sabe que robar es malo aunque no haya conocido al Mesías, cualquiera sabe que matar es malo, que mentir es malo, ¿no? O sea, cualquiera que engaña sabe que está haciendo el mal eh, eh, al, al engañar a la gente, ¿no? y sabe que trae consecuencias entonces eh, eh, yo yo yo creo que también se podría sería bueno que se hablara porque la gente piensa que el plan de salvación es así como lo como aquí sí aquí si sí le doy la razón a Alfredo él tiene la razón en pensar que la gente que todo el mundo bueno en en, en ese pensamiento que todo el mundo piensa que el plan de redención el plan de salvación pues es así no que el plan de salvación es así mucho mucho, mucho no no no tiene nada que ver porque esa creación ya existía el planeta Tierra, ya existían los seres humanos. Entonces esa creación es una creación particular, ¿no? es una creación en especial. No no estoy diciendo que Dios no creara a, al hombre, ya no se va a discutir eso, sino que la escritura no te habla de eso, ¿no? si se, se habla, se habla una, una una creación que pues todavía no termina, ¿no? Porque se sigue creando. Yo creo que eso se debería de, de, de hablar porque bueno. El punto es eh, hablar de la creación como refiriéndonos al plan de salvación. O sea, ¿qué fue lo que fue creado en general? Yo sé que ahí me, me va a explicar qué es lo que se crearon los tanín la luna, las, las estrellas, el sol. Todo que yo lo comprendo. ¿Qué es lo que fue creado con respecto a lo que la gente piensa del plan de salvación? Porque la creación aún sigue hasta nuestros días. Aún está el sol, aún está la luna, los cielos, la tierra, pero aún así se sigue creando. Me imagino, Esteban, corrígeme, pero se siguen creando a, los, a, a, a, a gente para la vida eterna, ¿cierto? Para el pueblo. Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. En otras palabras, dice que envías tu espíritu y renueva, porque ya lo primero ya lo destruyó. Entonces renueva la faz de la tierra. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos creación... Una nueva creación en Yeshua el Mashiach, nosotros estando muertos y pecados, nos dio vida. ¿Ya dejaron de haber muertos? ¿Ya dejó de ser enseñada la la palabra del Padre? Si no es así, entonces siguen, si les sigue dando vida y sigue creando en Yeshua el Mashiach. Por medio de ese espíritu. Envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vendría siendo, Esteban? ¿Cómo vendría siendo eh, lo que se conoce como el plan de salvación? Es que yo no sé ni a qué le llaman plan de salvación. E incluso, bien chistoso, según mi hermano conocía cuál era el plan de salvación y le hice una respecto a la gracia y no supo cómo contestarme dándome a entender que no conocía ni sabía qué era la gracia cómo es posible que no sepan qué es la gracia si se supone que por gracia soy salvos ahí debe de radicar la salvación Ahí debe de tener la base en la gracia, saber qué es esa gracia, porque cuando dice que a ellos se les fue enseñada la misma ellos conocieron lo mismo, pero no les aprovechó, pues se refiere a que tuvieron la misma oportunidad que tenemos nosotros, no igual nosotros tenemos la el, el mismo destino si hacemos lo mismo que ellos en la destrucción sí. ¿A qué se refieren con esto del plan de salvación? Yo lo vi en una Biblia que era creo cristiana y traía este de título pues plan de salvación. De introducción decía que pues lo que decía el hermano que Yeshua, que Jesús decía que Jesús murió por todos. Que dice sangre por la salvación del mundo y traía cuatro pasos para ser salvo el reconocimiento de pecado, la aceptación, el arrepentimiento y la la clásica, la recitación de la oración del pecador oh ya ya, pero ese es desde un punto muy cristiano, sí pero ese es dentro de las ...de todas las religiones... ...entonces... ...si hago pecado... ...aún así recibo la vida... Mi hermano, es, ...es que eso es lo que yo no entiendo... ...mira, ahí ahí yo... yo, ...fíjate... ...dice... ...dice... ...acá le voy a pegar algo que, que yo le pasé a, a... ...acá... ...dice... ...lo voy a pegar o lo voy a leer... ...para que vean nada más lo que dice... ...a mí... ...yo soy un ignorante... ...a lo mejor yo estoy mal pero a mí se me hace, no se me hace correcto por no decir otra cosa. Dice, soy un adventista y quiero predicarle a Jesús, el único Salvador que intercede por nosotros en el santuario celestial, quien, quien perdona tus pecados y los míos. Y cuando Él venga a buscarnos, espero encontrarte para ir a disfrutar las cosas que Él nos ha preparado. ¿Sabe qué está haciendo Jesús en este momento por usted y por mí? Respuesta, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, oficiando en perdón de nuestros pecados desde 1844 hasta hoy, preparando todo para la purificación del santuario celestial. Le invito a llegarnos hasta él y pedir perdón por nuestros pecados, faltas, y él borrará del libro de las memorias, nuestros pecados, el gran día del juicio final, no tendremos más pecados y seremos salvos. Lo aprecio en el Señor Jesús entonces mi hermano yo te estoy pecando y no pasa nada porque jesús está haciendo el trabajo ahí arriba por mí o sea yo nada más como que me esfuerzo como que yo yo, yo le habría esa semana a mí me han pasado cosas no y yo la verdad de veras yo pensé que que que había estado confundiendo unas cosas había había pensado otras cosas y yo digo O sea que nada más nosotros, los que estamos aquí, los que somos el grupo, yo pensaba no, todo mundo, todo mundo, todo el cristiano, todo el que, el que sigue a, a, a Jesucristo, todo el que ama a Jesús, todo el que sigue a Dios y todo, este, pues, pues vive, vive, vive con esa lucha, ¿no? vive con ese problema, con sus enfermedades y creyendo en Dios, con la falta de trabajo, y creyendo en Dios, con la falta de, de, de salud, y creyendo con, con todos los achaques que tiene un humano, ¿no? sus problemas, sus mentiras, sus pecados y siempre diciendo en la mente, ah, sometida ya no tengo que hacer eso, tengo que cambiar, voy a cambiar, siempre haciendo la lucha, no, siempre haciendo la lucha para no hacerlo, para no hacerlo, para no hacerlo, no. Yo sé que todos hemos podido cumplir algunas metas dejando algunas cosas, otros hemos dejado más cosas, otros hemos dejado mucho más cosas y y, y yo me impacté porque aquí vino un muchacho que es un músico adventista. A, a, a pedirme un, un trabajo para un disco que va a grabar y bien bonito y bien bonito y bla y me empezó a hablar de las muchachas que estaban bien buenas que este fulanito de tal el pastor era re mentiroso que este, o sea, y, y, y me dice de repente que él estaba estudiando una maestría, empezó a presumirme y todo eso y, y de repente me dice, no el, el músico cristiano que influye en la gente me dice que a él está pagando la maestría porque estudiando un año de maestría le dan el título automáticamente de su, de su carrera universitaria ¿no? y, y me dice que, que se le hace bien pesado leer porque no está acostumbrado a leer él lee dos tres páginas y se queda bien dormido entonces yo digo cómo puede ser no cómo puede ser que las personas que se diga que es que es cristiano y que es un modelo a, a, a la gente y que es adventista y todo eso y, y yo inclusive le pregunté a Marcela o sea que no hay diferencia no no no hay diferencia entre el adventista en el cristiano entre el católico en el testigo de Jehová o sea no hay no hay no hay diferencia porque todos tienen el mismo pensamiento, el mismo pensamiento que tuve yo, el mismo pensamiento perverso que tuve yo o sea yo creo que no no no o sea el el, el leer la biblia, el escuchar la biblia sin comprenderla no te hace diferente al que no le estudia no yo veo aquí casas de señoras muy bonitas las casas y todo y que tienen la biblia abierta y todo y, y dicen que la leen y que leen. o sea pero no nos hace diferente, yo yo yo yo me quedé asombrado porque porque según yo me quejaba no según yo estaba en una posición donde decía no pues yo la verdad eh, eh, echarle ganas pues es bien difícil porque porque igual y no gana uno nada, la posición en la que estaba Francisco el otro día no era mejor ser ignorante porque ahora todo no está condenado o sea, está, está condenado porque conoces no o sea estás condenado a ser lo justo a eso me refiero, estás condenado a ser lo correcto, a vivir con rectitud, o sea agradecer al padre por lo que conoces y por las cosas que te ha mostrado porque al final pues uno no es nada, uno es basura que no no merece conocer esto, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo me quedé muy asombrado y le preguntaba a Luz, ¿a poco hay adventistas que sean borrachos aunque sean adventistas? ¿A poco hay a, o sea hay evangélicos que sean que vayan a la iglesia igual como lo hacen católicos y al rato está fumando, al rato está tomando, se va con las muchachas? O sea Yo pensaba que yo su vida era un poquito más acercada. Sí tenían las convulsiones y eso, pero era un poquito más como lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque yo digo, bueno, según yo tenía pensado, el hecho de que yo luche, que Ismael luche, que Luis luche, que Barinia, que Alfonso, que, que Dulas, pues digo, pues igual, igual es parejo en todos, ¿no? Pero pero realmente me doy cuenta que no, la, la condición es la misma, ¿no? Por lo tanto, nadie podría hablar mal del de católico o del mormón o del, o del testigo de Jehová, ¿no? Yo, yo me impacté mucho de descubrir eso, que, que no hay diferencia, ¿no? Y, bueno, y le, mira, que, bueno, ya... yo te puedo poner un poquito el freno en ese sentido, porque eh, te tocó vivir eso con este muchacho que te pidió hacer ese trabajito. Pero te digo que ahí no no generalices tanto por lo que viste con este muchacho, porque hay gente muy consagrada, Eh, dentro del adventismo y que trata de hacer las cosas de acuerdo a la óptica que ellos ven sí, eh, como el... lo hay en el catolicismo, como no hay en el mormonismo el catolicismo hay gente muy consagrada y tienes las monjitas, o sea, ha de ver gente igual de honesta, a eso es ese es el punto pues, ese es el punto que ha de ver gente igual de comprometida eh, eh, en hacer lo bueno o en que hay gente que ha de ver comprometida en que no le interesa en los dos bandos pues o sea, y y cuando uno empieza a comprender eso Pues es imposible que uno llegue con la con con con, con el, el el deseo de decir como ellos lo hacen, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que vienen acá a predicar y ahora yo los escucho, los atendemos tantito, este, y me dicen, no, "Nuestra religión es la verdadera, y nuestra religión es la verdadera, y nuestra religión es la verdadera, porque somos los únicos autorizados a pronunciar el nombre de Jesucristo." O sea, realmente cada quien está haciendo, vamos, no tienes razón, no puedo generalizar, pero tampoco puedes decir que o sea tampoco puedo decir que el católico no lo va a hacer no tampoco puedo decir porque Ay, no, no, que, no, no, que, no no no no eh, no sea, ya punto o sea ese es mi asombro o sea, mi asombro es comprender esto pues o sea, es es es ese asombro ese es, es asombro comprender ya. que que que hay gente que igual que, igual no está pensando lo mismo que nosotros en que vamos a ser destruidos en que no vamos a alcanzar la vida yo otro día le pregunté y yo hice algo y le pregunté a Esteban Esteban voy a ser destruido sí Miguel vas a ser destruido o sea esa es la realidad y, y yo veo la gente que pone en el Facebook Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel o sea como si fuera como si fuera un animal no que es fiel al hombre como si fuera algo que, que, que te pertenece y que no y que no te va a dejar y es lo mismo cuando decía que que habían que habían profetas que decían te daban la palmada en espalda y te decían no pasa nada Miguel tú echa échale ganas, no pasa nada, tú síguele, e, e, era lo mismo que profetizaban palabras en su nombre, decían, no va a venir mal sobre nosotros, realmente está sucediendo lo mismo, ¿no? Porque aunque haya gente consagrada, o sea, esa gente va a ser juzgada por el, por, por su justicia, por la manera en que se inclinó hacia, hacia la justicia, ¿no? Pero pero para mí fue un asombro descubrir esto, o sea, yo... yo no lo conocía porque nunca fui cristiano pero pero cada vez yo creo que el poderoso nos vaya llevando no como para decir mira tú te quejas o tú piensas así mira mira lo que hay no o sea yo creo que nadie puede decir ellos no se van a salvar ellos no la van a hacer no o sea no sé o sea no, no es que diga que hay una religión buena porque ninguna sirve para nada pero pero al final es es el hombre es uno mismo el que decide no y, y cuando me dice cuando ahorita que estaba eh, eh, discutiendo sobre el plan de salvación y eso, pues yo decía, bueno, pero, pero ¿cuál es el plan de salvación? O sea, si, si, si ni siquiera ha creado, ni siquiera ha terminado, por así decirlo, el Génesis, ni, ni siquiera ha terminado, ¿Cuál, ¿cuál plan de salvación? O sea, a, al final, el que no quiere salvarse no se salva y ya no resucita, o sea, el que no quiere pues, simplemente se muere o va a, ser, va a ser resultado para muerte. O sea, no, no existe un plan de salvación general, que sea mundial, porque el que quiera se salva y el que no quiere se salva, No puedo transmitir bien el mensaje, pero pero para mí fue asombroso darme cuenta no que que no hay no hay diferencia no o sea hay gente que, que que está en en lo correcto y hay gente que no está correcto, pero en todos lados o sea en todos lados en todos lados en todos lados, pues o sea no no no no puedo decir que todos sean malos, porque o sea, tienes son las monjas, no le hacen nada, no le hacen mal a nadie se la pasan rezándole a la virgen y a los ídolos, pero no le hacen mal a nadie no le hacen mal a nadie, hay sacerdotes pedófilos como hay pastores pedófilos, como hay pastores que les gustan la chamaca. o sea hay de todos pues, en, en todos lados, para todos lados, para en todos lados se cuecen las armas no Miguel o sea, la diferencia, Miguel, es, la diferencia ¿no? está en lo que dice el Mesías, hay yo le pondría un punto intermedio cuando dice el que conmigo no junta desparrama y vos puedes decir ah bueno pero no desparramo Quiere decir que no no ayudas a desparramar, pero el punto intermedio es que tampoco ayudas a juntar, es lo mismo que desparrames. Sí, bueno, yo, yo yo digo eso al menos a mí, o sea, hoy hoy nos... que las monjitas y los y los curas y la gente que vive consagrada y todo eso no eh, no le haga mal a nadie, bíblicamente de acuerdo a lo que Jesús dice, este el que con él no junta desparrama el resultado final es ese. Y sí, ellos no lo saben. Para todos, pues, eh, el punto es que uno es el que hace la diferencia, ¿no? Uno es el que va y le dice, eh, y le dice al amigo, mira, yo conocí esto, está esto, hay que, se puede escuchar esto, no se necesita esto para llegar a Dios, no se necesita esto, para se necesita esto para que el día de mañana, pues tú puedas ver, todos tenemos la oportunidad, ¿no? O sea, no es, no, no es, no es exclusivo para nadie. Preguntarle a Alfredo, No, me preguntaba, sí, me preguntaba Alfredo que si la, las personas de antes ya no se salvaron pues tuvieron la misma oportunidad que tenemos nosotros, o sea, ni menos ni más ¿no? yo, yo pienso, a lo mejor estoy mal a lo mejor no he entendido bien pero yo creo que todos tuvieron la misma oportunidad y, y, y todos ahorita tenemos la, el mismo destino si no, si no cambiamos nuestra forma de vida no, o sea, porque a nosotros no nos sirve de nada conocer todo esto o sea, no nos sirve de nada podemos incluso llegar a tener hasta poderes Pero si no tenemos amor, no es nada, ¿no? Es un ruido. El tema está que nosotros hemos descubierto el, el, el lenguaje simbólico. Pero no podemos negar de que la lectura literal también es beneficiosa, también cambia, cambia vidas. Entonces, desde ahí es donde se agarran todos para... Para poder decir no esto esto esto lo dice el espíritu, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, no podemos negar que la lectura literal también es atractiva y demuestra y muestra que las personas pueden cambiar y, y, y bueno eh, es la puerta de entrada para conocer a dios no sí claro lo que pasa es que esto de, de entrar por la por la puertita de la de la simbología es no es para cualquiera como dice Gustavo hay que tenerle ganas porque es complicado porque te cambia te cambia el sentido de las palabras el sentido de las expresiones por palabras que están codificadas entonces lo la, que pasa las es que debemos quieren, digamos debemos de tener mucho cuidado porque no es agarrar un verso Y encajarlo ahí y decir esto se asemeja con eso, entonces es esto, y ahí está. Pero dentro de la iglesia es así. Eso eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Sí, pues eso es lo, lo complicado. Vamos a ver un poquito con respecto a los sacrificios que nos estaba mencionando mi hermano. Para esto vamos a Hebreos capítulo 10. Los primeros versos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en Hasta el ahí. mundo dice... Pero es, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede Los pecados. No puede quitar los pecados, nos está diciendo, que la sangre de los machos y de los cabríos, de los toros y de los machos, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué era lo que quitaba el pecado? Si la sangre de los toros y de los machos no podía quitar los pecados, entonces, ¿qué era lo que quitaba el pecado?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 Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice que el Mesías, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Elohim para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Si ¿Sí se acuerdan dónde está escrito esto? En Salmo, Salmo 50, capítulo ¿no? 40, Salmo 40, verso 6 al 8. Sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, el oír mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón esto estaba escrito acerca del Mesías que venía a ser la voluntad del Padre en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. voluntad somos santificados en esa en esa ofrenda del Mesías. Es como alcanzamos esta pero antiguamente nos está diciendo que los ma la sangre de los machos cabríos no quitaba los pecados. Entonces qué era lo que los quitaba. Y nos damos cuenta que no le era quitado los pecados. Es ilógico que diga eh, mi hermano que se degollaba el animal y su pecado era guardado adentro en el santuario. Y él era perdonado. Era ilógico que un pecado se guardara. Pues en realidad, si una vez, Que ya fue perdonado una vez que ya fue perdonado ya no hay pecado en él pero entonces qué era lo que quitaba los pecados en la antigüedad vamos a ver unos ejemplos de qué es lo que nos está diciendo antiguamente con respecto a ello levítico capítulo 9 Versículo 7 Y dijo Moshe a Aaron, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Adonai. Chequemos, abramos nuestros programas porque vamos a checar qué es lo que nos está diciendo. Levítico capítulo 9, verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, haz expiación. ¿Qué palabra viene ahí por la palabra expiación? Es la H2403. Ajá. Jata, ofensa, a veces pecaminosidad habitual y su pena, ocasión, sacrificio o expiación. También, concretamente, ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena. Esta palabra, que fue traducida en muchos lugares como expiación, también fue traducida como pecado. Esta, esta palabra siempre ahorita vamos a ver cómo hace referencia, específicamente al animal que se sacrifica. Siempre hay un animal detrás de esta palabra, detrás de este sacrificio. Siempre hay un animal que se está ofreciendo cuando aparece esta palabra. La palabra jata Siempre aparece un animal, pues nos está diciendo aquí, Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz jata. y tu holocausto, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Esta palabra que viene a ser traducida como reconciliación, chequen la que dice atrás en el hebreo. CAFA, raíz primaria, cubrir específicamente con betún. Figurativamente, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación. Expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Esta palabra otra la cual nos está mencionando con respecto a Arón, nos está diciendo que es para que haga una reconciliación. Tanto la palabra kafar como la palabra jata fueron traducidas en muchos lugares, como expiación, tanto una como la otra. Sin embargo, son muy diferentes una de otra, pues la palabra jatá hace referencia al animal del sacrificio, y la palabra kafar hace referencia a la acción de reconciliar, a la acción de perdonar. ¿Por qué de perdonar? ¿Por qué se reconcilia a alguien? ¿Para que existe una reconciliación? Primero debió de haber a esa pareja. Viene el problema que los separa. Una vez que se quita el problema, entonces viene la reconciliación entre esas dos personas. Vamos a ver ejemplos de esto para que nos demos entender. Vamos a Levítico capítulo 16.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 Y hará su holocausto. Está hablando de ese sacrificio, de ese animal que se utiliza para holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación, hará la kafar por sí y por el pueblo. Dice que tiene que hacer el holocausto y hacer la kafar. Vamos a entender qué es lo que nos está diciendo, y por el pueblo, y quemará en el altar, la grosura de qué? Del sacrificio, chequen la palabra que aparece atrás de esa palabra de sacrificio. ¿Qué? Estamos en el verso 25. Sacrificio es la H2403, igual es jata. Esta palabra que aparece como jata, que hace referencia al sacrificio. Posterior al sacrificio, posterior a la jata, vienen a ser la kafar. ¿En qué sentido? Vamos a verlo. Acuérdense que tanto la palabra jata como la palabra kafar, Nos la tradujeron como expiación, pero son diferentes una de otra. Porque la palabra jatá hace referencia al animal, al sacrificio, mientras que la palabra kafar hace referencia a la reconciliación, que muchas veces hace el justo por el pueblo. Dice el verso 26. ¿Cómo dice mi hermano?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 Día de reposo es para vosotros. Hasta ahí. Dice que en, iban a ser limpios de todos sus pecados. Ellos iban a ser limpios de todos sus pecados y esos pecados iban a venir a ser olvidados. Les voy a poner otro ejemplo con respecto a Jatá y Cafar para, para que me entiendan aún más. Levítico capítulo 10, por favor. supongo que es del 1. No, del versículo 14 en adelante, por favor. Comeréis asimismo sí en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mesido como ofrenda merecida delante de Adonai, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Adonai lo ha mandado. Y Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues esa es ahí. Muy santa. Chequen la palabra expiación. En el contexto les está reclamando que no se comieron algo. ¿Qué es lo que no se comieron? ¿Qué es le, qué es lo que les tocaba que se comieran? Y no comieron? ¿La jata? ¿Qué es lo que les tocaba primero que se comieran? Verso 12 Chequemos primero el contexto y luego les hago énfasis en lo que les quiero mencionar para que no se pierdan. Y Moshe dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas, a Adonai, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas, a Adonai, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo sí mismo, en lugar limpio, tú y tus hijos, y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada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 Y Muishe preguntó por el macho cabrío de la expiación y se si halló que había sido quemado, y se enojó contra Elézar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Adonai. Dice el verso dieciséis, que Moisés está preguntando por algo que ellos no se comieron. Moisés preguntó por el macho cabrío de la jatá. Porque es un macho cabrío del sacrificio y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y contra Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comiste la jatá? ¿Por qué no comiste la jata en el lugar santo? ¿Por qué no comiste del sacrificio? Pues es muy santa y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados... Para que sean reconciliados delante del Señor. Revisen la palabra reconciliados, es H3722, está abajo de la palabra reconciliados. Cafar. Dice, ¿por qué no habéis comido la jata en el lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados, para que sea, para que se haga cafar entre ellos, entre Elohim y el pueblo. Pero si ellos no comían del pecho que les tocaba y de la espaldilla. Entonces no había esta reconciliación, porque por eso les está reclamando, ¿por qué no se han comido esto que les tocaba a ustedes en un lugar muy santo? ¿Por qué no se lo comieron? Pues el Señor se los dio para que por medio de Él se haga la reconciliación de nuestras iniquidades.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 Para eso se el... esa jatá. En otras palabras, en el momento en el que ellos comían del animal, entonces ellos eran reconciliados. Para con Elohim, la persona que llevaba un sacrificio, el sacerdote sacrificaba la jata, el animal, para posteriormente hacer kafar. Participar de él y espiar su pecado de esta persona, no dependía del animal y de la sangre, sino que el sacerdote se comiera la carne que le correspondía, o participara de este sacrificio. De eso dependía el perdón. ¿Por qué no comiste la expiación? ¿Por qué no comiste la jatá en el lugar santo? pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar las iniquidades de la congregación, para que sean reconciliados, Señor, por eso se las dio, para que se la coman. Si él comen no hay reconciliación, no hay perdón. Y esta Jatad en realidad vinieron a hacerla. Durante mucho tiempo varios hombres, Varios hombres justos... El mismo Moshe la hizo varias veces... ¿Éxodo? Capítulo treinta y dos, verso treinta... Y aconteció... Que al día siguiente dijo Moshe al pueblo... Vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a Donai, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dice que ellos cometieron un gran pecado, el pecado que cometieron fue de idolatría, el becerro de oro. Y dice Moisés, aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizás le aplacaré. Revisen qué palabra viene ahí en aplacar, es H37.22. Dice, quizás yo le aplacaré de vuestro pecado, quizás yo haré kafar por vosotros. Y esto, no necesita haber un animal para que Moisés haga kafar. No necesita haber una jata, un sacrificio, sino por medio de este hombre justo que está pidiendo por este pueblo, se hace la kafar. Isaías capítulo veintidós versículo trece y catorce. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Adonai de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Ahí nos está mencionando que ellos no iban a ser perdonados. Acordémonos que esta palabra fue traducida de muchas maneras, como apaciguar, aplacar, perdonar, reconciliar. ¿Qué les está diciendo aquí al pueblo de Israel? Que por su pecado que estaban haciendo, dice, por tanto, el Señor de los ejércitos llamó en este día a llanto, y a endechas, y a raparse el cabello, y a vestir silicio, y he aquí gozo y alegría, matando vacas. Mientras que el Señor los llamó a que se humillaran delante de Él con silicio, con ceniza, ellos estaban matando vacas, degollando ovejas, y comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos, dice el Isaías, esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. Dice que este, pe este pecado no tendrá kafar, no tendrá perdón no será perdonado no habrá kafar porque la kafar dice que Moisés fue e hizo kafar por el pueblo pidió que fuera perdonado el sacerdote una vez que llevaba la jata el sacrificio el animal lo degollaba y lo preparaba para poder comer de él y así hacer la kafar por el pueblo Los justos siempre desde el tiempo antiguo han hecho cafar por el pueblo, han hecho remisión de sus pecados del pueblo. El mismo Mesías les dio autoridad a los discípulos para perdonar los pecados. En otras palabras, para hacer cafar por el pueblo. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Él les está dando esta autoridad a sus discípulos, diciéndoles que a los que ellos les perdonaren los pecados, les van a ser perdonados, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. El Mesías les da esta autoridad a sus discípulos. Por siempre el perdón de pecados no fue por medio del animal, sino fue por medio del sacerdote, el cual hacía cafar por el pueblo, hacía cafar por cada uno de aquellos que llevaba un animal, y esta cafar la hacía cuando participaba el sacerdote de este animal. Entonces hacía esa cafar, porque la sangre de los toros, hechos cabríos, no espiaban el pecado, sino la acción del sacerdote a la hora de participar del sacrificio y hacía kafar por el pueblo, hacía kafar por aquel que cometió ese pecado. Cada uno de los justos que existieron, así también Abraham, nos menciona que iba a ser destruida la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y aboga por ella diciendo, «Señor, destruirás al justo con el con el injusto si hubiere cincuenta justos en aquella ciudad la destruirías no la destruiría por amor a los cincuenta justos no la destruiría si hubiera cuarenta justos la destruirías no la destruiría por amor a los cuarenta no la destruiría y si hubiese treinta Y si hubiese veinte, y si hubiese diez justos la destruirías. Por, temo, por amor a esos justos, yo no la destruiría. Pero no fueron hallados más que uno. Lot. Por eso es que fue sacado Lot de aquella ciudad para que fuese destruida. Pero desde el tiempo antiguo los profetas han hecho kafar por el pueblo pecados les han sido perdonados. Moisés hizo cafar bastantes veces por el pueblo, aplacando la ira de Elohim, y el pueblo no fue destruido en variadas veces. Varias veces que abogó por ellos el profeta Jeremías hizo lo mismo, abogó por el pueblo y no fueron destruidos varias veces. Cada uno, de los, <coughs> cada uno de los hombres justos han venido a hacer cafar por el pueblo, y de esta manera les han venido a ser perdonados sus pecados. No tanto por los sacrificios, sino por la participación del sacerdote por el intermediario, es que se hace la cafar. Les voy a poner algunos ejemplos. Levítico capítulo 4, verso 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz y del sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación está Israel... ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando. Dice desde el verso ocho y tomará del del becerro para la expiación, para la jata. Acordémonos de esta palabra que es jatá y que quiere decir, hablando con respecto al sacrificio, hablando con respecto al animal, y tomará del becerro para la jatá, y toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones,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 Al animal. Ahorita les voy a poner ejemplos donde aparecen juntas. La jata y la cafar. Levítico capítulo 4 verso 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Revisemos las dos palabras, dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la jata. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación, kafar, así hará el sacerdote kafar, por ellos y obtendrán perdón. Este perdón es por la cafar, por la expiación que el sacerdote está haciendo, no tanto patá, que, se, que es el animal que se presenta, sino en realidad, por la cafar. Al mencionar por la cafar, es aquel que pide la reconciliación, que pide el perdón, es el intermediario, el que lleva a cabo esto, Levítico capítulo 4 verso 33 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Continúa Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura del sacrificio de paz y el sacerdote y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Adonai. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado.